Seguimos aquí en Radio Kermés, haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con Jesús Amengual. Él es eh, integrante de la cooperativa Bella Flor. Eh, está llevando adelante el programa Macachín Recicla, ahí en la localidad de Macachín, aquí en La Pampa. Eh, Jesús, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, Jesús... Eh, estamos viendo una nota que salió hoy en el diario de La Pampa, eh, donde sí. das algún detalle de la actividad que están haciendo ahí en Macachín y bueno, del, del proyecto eh, de una película también contás. Eh, pero bueno, empecemos por el principio. A ver, ¿qué están haciendo qué está haciendo la cooperativa Bella Flor ahí en, en Macachín con el programa este Macachín Recicla? Bueno, te comento, la cooperativa Bella Flor desembarcó en la localidad de Macachín eh, específicamente el día 24 de marzo.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 Ha superado nuestras expectativas mira nosotros estamos haciendo informes mensuales de hecho ahora tenemos un informe trimestral que vamos a aprovechar también para presentarlo tanto el lunes en, en santa Rosa eh, antes de la del, digamos de la proyección de la película y también acá en Macachín el día domingo Eh, vamos a presentar el informe trimestral que cuenta justamente la situación en la que se encuentra el programa y en esos datos eh, justamente tenemos el relevamiento que alrededor de un 80% de los habitantes de Macachín han adherido al programa. Eh, o sea que está funcionando el, la separación de residuos eh, en la casa ya desde el, desde el arranque. Así es, así es. Sí. Logramos que los vecinos se sumen a, al programa, es algo un poco colosal. Sí. De hecho superó nuestras expectativas porque es muy complicado. Nosotros venimos de... Tengo una experiencia, hace 21 años trabajamos con los residuos en Buenos Aires, en el, la, la localidad de José León Suárez, en el predio del Seamse, uh -huh. eh, y bueno, imaginarás que allá en Buenos Aires la basura es completamente basura y no es residuo, uh -huh. eh, viene todo mezclado, eh, en mala calidad, nosotros acá en Macachín logramos que venga un buen residuo, que sea casi en un 90% recuperable, de hecho estamos teniendo alrededor de un 10, 12% de rechazo mensual. ¿Y qué hacen ustedes con, con, con lo que reciben? digo y ¿Lo, lo separan y después que ¿Eso se, se recicla? Nosotros llegamos a la localidad, el proyecto justamente abarca cinco puntos esenciales, que son desde la puesta, puesta en marcha de la planta, eh, generación de empleo genuino, nosotros fuimos dos compañeros que nos vinimos de Buenos Aires y nos instalamos en la localidad, allá por el 24 de marzo, Y dimos pie a que se generen de entrada ocho puestos de trabajo con mujeres de acá de Macachín. Eh, después, bueno, está la recuperación de suelos de agua, cuerpos de suelos de agua, perdón, la recuperación de suelos y cuerpos de agua, eh, la reducción gradual de los basurales a cielo abierto que tenía Macachín. Y, bueno, se fue avanzando en el proyecto. El primero de julio comenzó el proyecto en sí. Nosotros tenemos una base salarial que le otorgamos a las socias de la cooperativa, y la venta de los materiales eh, ese excedente de producción, o sea que refuerza el tomate salarial. Eh, ¿Esto esto llamó la atención a ustedes, y bueno, y bueno a mí cuando me lo contás me llama mucho la atención, que sea tan rápido eh, la aceptación de, del vecino y la vecina de, de Macachín de, de sumarse a, a la separación en origen? Había, había un reclamo de hacía muchos años, ya acá en la localidad, respecto a qué hacer con el basural. Eh, nosotros detectamos que era el momento justo, donde bueno, más allá de que el año 83 estaba incinerando y tirando indiscriminadamente en una fosa el residuo, eh, vimos que era el momento justo, ya que también la, la sociedad estaba reclamando una solución. Sí. Y bueno, las capacitaciones, justamente lo que nosotros comentamos, y, y aprovecho también para, para decirlo por acá, Eh, tenemos que empezar a tomar conciencia de que el residuo no es un problema municipal provincial o nacional sino que el residuo es un problema de todos uh -huh. y la única forma de resolver la problemática es si todos juntos podemos eh, empezamos a tomar acciones eh, para, para desarrollar eh, la tarea claro. eh, eh, jesús esto lo ustedes desde, desde la cooperativa bella flor lo, lo trasladan a otros lugares eh, digo si Nosotros algún... estamos con diálogo con algunos municipios de, de la zona y uh -huh. Estamos abiertos obviamente a poder viajar, a poder asesorar a diferentes municipios y la idea y lo que también vemos acá en la provincia de La Pampa es que más allá de que hay una problemática con los residuos, es decir, desde el momento que así se queme un kilo de, de basura a aire libre ya es un problema y tiene un impacto ambiental, eh, nosotros vemos que acá en la, por la densidad poblacional más que nada y por también por la permeabilidad que tiene la, la administración ya tanto municipal como provincial, se puede desarrollar un programa integral para darle una, una solución definitiva a esta problemática. Claro. Eh, y esto del documental que van a, de, a pasar que se llama Nuevamente, a ver, contanos. Eh... Bueno, Nuevamente se empezó a robar hace alrededor de tres años en la planta de José León Suárez, en, en, dentro del SEAMSE, uh -huh. eh, surge justamente, bueno, el director ese eh, Ulises de la Orden, es lo que muestra en la película es justamente la problemática eh, agravada que existe en la provincia de buenos aires respecto a, al basural al relleno sanitario de la seamse eh, donde por algún motivo allá por los 70 eh, el gobierno de la junta militar lo que hizo fue poner disponer del va, cuatro basurales en las principales afluentes de agua que es el riachuelo y el río reconquista eh, que desembocan en el río de la plata Y bueno, y muestra un poco nuestra historia de cómo, cómo surge el tema de, de la cooperativa, que, que es una organización digamos que viene con una entidad digamos, recolectora de cartoneros, cirujas, eh, gente que iba directamente a la montaña de basura ya por la crisis del 2001, a comer directamente de, de la montaña. Uh -huh. Y cómo supimos, en eh, paso del tiempo, poder establecernos como cooperativa y ir creciendo... No, obviamente reclamando el reconocimiento del sector, claro. ya que nosotros somos cooperativas, somos cartoneros, pero viste que siempre todo lo que está vinculado con la basura tiene una carga negativa por el solo hecho de que muchas veces no nos gusta ver la basura y sí. mucho menos nos gusta ver el cartonero en la calle o un ciruja recolectando residuos. Y esto se estrena hoy, ¿no? Y... Hoy eh, en la Universidad de, de La Pampa, vamos a estar haciendo el estreno acá en la provincia de, de La Pampa justamente El estreno oficial fue el 25 de julio en el Hotel Bumón de, de Capital Federal uh -huh. eh, Hoy ya la estamos estrenando acá en la, en la localidad de Santa Rosa eh, En el, en dónde va a ser, en la, se me fue la, la sala, en el aula magna En el aula magna, sí, a las 8 de la noche A no. las 20 horas sí dura una hora y cuarto, es apta para todo público, y bueno, como te decía, muestra la realidad que, que nos toca vivir y cómo luchándola con el residuo buscamos justamente la dignidad de claro. Y mmm, el próximo domingo es en la Asociación Española de Macachín, a las 19.30. El domingo, 20 horas, vamos a estar acá en Macachín, justamente también presentándola y dando también el informe trimestral respecto al programa Macachín Resilio eh Bien, Jesús, queríamos tener la voz tuya aquí en Quermés. Eh, la verdad que eh, es una buena iniciativa. Eh, no sé si quieres completar con algo, sino gracias. No, no, invito de todos modos a, la, a los oyentes a que adopten esta buena costumbre. También eh, porque es una punta para que los gobiernos, eh, ya sean municipales o provinciales, empiecen a adoptar también una política de recolección diferenciada. Es decir, uh -huh. si la gente empieza a separar en sus casas, no solamente que van a, no van a tener un problema en su casa con el olor a podrido y demás de la basura, sino que van a poder impulsar diferentes políticas para que los diferentes actores de la administración pública empiecen a tomar cartas en el asunto. Y bueno, invitarlos a, a, a esta buena costumbre que, que no es para nada negativa y que ayuda a cuidar el, el planeta en el que vivimos todos. Claro, te estoy escuchando y pienso en, en los intentos que ha hecho acá la Municipalidad de Santa Rosa, eh, donde vivimos nosotros, eh, de, uh -huh. de martes y jueves eh, tirar residuos secos, vendría a ser. Eh, no, no, claro. y Pero el tema es que cuando llegaban al relleno sanitario, mezclaban todo. O sea, claro, eh, ese es el problema, si eh. vos tenés una sola recolección no, no podés llegar a ningún punto. Es decir, en el camión que entran entre 10 y 12 toneladas de residuos, en el momento que vos pusiste una bolsa que por más que esté completamente seca, se mezcló con algo orgánico, enseguida ya cae el porcentaje de recuperación de los residuos porque se, se, se pudre, entonces ya no sirve. Claro, sí. la, la idea justamente es poder enmarcar una lógica donde el vecino se pare y donde el que sea encargado de, de levantarlo tenga un doble servicio, nosotros acá en Macachín lo resolvimos en 3 y 3, o sea, 3 días a la semana se levantan los húmedos, 3 días se levantan los secos, de todos modos nosotros pasamos todo por cinta, pero, o sea, por la cinta de, de clasificación, pero bueno, eh, es un poquito ir tomando conciencia. Claro, sí, sí, sí, y es un proyecto integral, o sea... Exacto, sí, exactamente. Sí, depende de todo. Eh, bien Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Un saludo. Bueno, igualmente. Eh, Jesús Amengual, eh, de la cooperativa Bella Flor. Eh, reitero, eh, hoy a las 20 horas en la Universidad Nacional de La Pampa, ahí en el aula magna se presenta esta película eh, que cuenta la historia eh, de la cooperativa Bella Flor. Se llama Nuevamente, eh, y además está el proyecto en marcha, ahí en Macachín. Seguimos haciendo PTM. Son 8 y 43 minutos.